nuevo delegado en el centro comunal Arturo Seguí. Se trata de Gustavo Maldonado, empleado de la delegación. El mismo reemplaza a Julio said el anterior delegado que fue designado como director de situación de calle en la Secretaría de Desarrollo Social que dirige Nelson Marino. El cambio en Seguí se suma a otros que se conocieron en el último tiempo en Los Hornos y en Citibel, dos de las delegaciones más importantes de la ciudad. Las nuevas caras en las delegaciones forman parte del plan que viene llevando adelante la municipalidad y que comenzó con la disposición en el gabinete de la eliminación de siete secretarías, la fusión de otras cuatro y la creación de una nueva agencia de desarrollo económico. Denuncian desidia y abandono municipal en la almohzura. Vecines del barrio La Hermosura denunciaron el abandono del Estado Municipal señalando la presencia de pastizales sin control, basurales, calles intransitables además de luminarias rotas o inexistentes. Les mismos vienen organizando acciones colectivas para mejorar el barrio como en el último carnaval donde lograron solventar la instalación de una bomba en la plaza. No obstante señalaron que en la calle Colectora Paralela a Ruta 11, entre calles 635 y 647, los contenedores están rebalsados, sin control de los pastizales ni luminarias. Un servicio que informa más cerca. Los bancos vuelven a su horario habitual desde abril. A partir del 1 de abril finalizará el horario de verano vigente desde el 30 de noviembre del año pasado en las entidades bancarias y se tomará la atención tal y como era antes de esa fecha en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, los bancos volverán a atender de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El cambio de horario se había tomado por pedido de la asociación bancaria que pidió modificar los ingresos para evitar la exposición de los usuarios a las altas temperaturas. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 13 grados y la máxima de 27 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región